mojado, no. Son moñigas de caballo que huelen. ¿Alguna? ¿Pues que sí. sí. Un momento. ¿Tú eres mojave, cheyenne, seminola, comanche? No. Mi abuelo era de Albacete. Mr. navajo. Ah. Comprendo. The sky with some aunque te toras vuelaba chivas el de father Hola, buenas tardes. Os recordamos que si sintonizáis el 101.8 de FM, escucháis Radio Topo. Y aquí, una vez más, empieza tu cita y dosis semanal con el ska, el reggae y demás ritmos calientes. Hoy tenemos un programa especial. Sí, con botas y a lo loco. Con botas y a lo loco, western reggae o western ska, como queréis llamarlo. Durante una hora, pues eso, os estaremos poniendo temas sobre el género y os contaremos alguna cosilla de lo que fue el Spaghetti Western. Y así se cuenta la historia, Anis of the west. Es Sin gas, ya. cuenta la historia a ti Bueno, pues como siempre, si queréis contactar con nosotros, lo podéis hacer al 976 29 13 98, escribirnos a la parte de correo 6032 50 de Zaragoza, o si no, por internet, pues nos podéis escribir a escandalalasondas o tenemos un foro, un grupo de Facebook, lo que haga falta. Puedes las ondas en el buscador y tienes muchas opciones para encontrarnos. Además, hoy tenemos colaborador estelar aquí en el programa de radio. Buenas noches. compañero. Buenas noches. Sí, como iba del oeste, hemos traído aquí a Joche Ramón. Joche Ramón, que... también llamado bilpistolas Pistolas Trego. <risa> <risa> no, no sigas por ahí, no sigas por ahí. Pues eso, ya sabéis, una hora con el mejor reggae y ska, con temática western y espagueti western. Vamos a empezar con un tema, compañero. Sí, antes de que nos aclaremos aquí un poquito, os vamos a dejar con un tema de los Satoons. Es la una banda. una banda alemana que tiene un tema, se llama Western Ska, así que nos viene al pelo de su disco Hainon am Hans. Así que eso, mientras nos organizamos, os dejamos con los Skatons y su Western Ska. Pues como todos los oyentes y oyentes de Escándalo ya sabéis, el, el western era algo que apasionó a los jamaiquinos, es un tema que ya está muy sobado y que nosotros pues lo vamos a pasar un poco de bislife ...y nos vamos a dedicar a lo que realmente nos apasiona... ...que es el Spaghetti Western, ¿eh, compañero? ¡Cómo no! ¡Spaghetti! <risa> Siendo escándalo, no podía ser de otra forma... ...así que, bueno, hemos estado buscando un poco por Internet... ...hemos encontrado una pequeña historia del Western... ...del Spaghetti Western, concretamente... ...así que ahora os vamos a iluminar con unas perlitas de conocimiento... ...sobre el Spaghetti Western... El western europeo, más conocido como Spaghetti Western, es un particular subgénero del western que estuvo de moda en las décadas de los años 60 y 70, aunque en esa última década el Spaghetti Western ya se encontraba en decadencia. Puesto que la mayoría de estas películas fueron financiadas por compañías italianas o españolas, el género adquirió rápidamente el nombre de Spaghetti Western o Western Spaghetti en castellano cuando se trataba de películas italianas o Chorizo Western cuando se trataba de películas españolas. <risa> esto, esto. Que digo yo que si las hicieran en los monegros sería longaniza ganiza western, ¿no? Sí, una cosa así por ahí. <risa> La mayoría se rodaron en C Cinesita, en Italia, y también en Almería en España, aunque a muchas tuvieron como escenario el hoyo de manzanares. Es muy famoso el desierto de tabernas debido a que allí se ro rodaron películas famosas de este subgénero. El Spaghetti Western se caracteriza por una estética sucia a la vez que estilizada y por unos personajes aparentemente carentes de moral rudos y duros, haciéndose servir de los clichés clásicos del Western estadounidense y de sus mitos para crear un estilo propio. Uh. Se considera que la película estadounidense Veracruz de 1954 de Robert Aldrich fue una de las precursoras de este nuevo género. Sus altas dosis de violencia y el carácter turbio y engañoso de sus personajes influyeron en Sergio Leone. El western europeo más antiguo es El emperador de California. Der Kaiser von Kalifornien, 1936, del director Luis Trenker, pero son muy pocas las películas del género que no sean de paternidad, italiana o española. Al pre predominar aquellas, se las bautizó irónicamente con el nombre de Spaghetti Western. El término fue usado por los críticos para menospreciar al género, sin embargo, algunas de estas películas fueron tratadas con respeto. De especial interés resulta la trilogía del dólar del director italiano Sergio Leone. se me ha ido tres líneas últimamente muchos directores estadounidenses han realizado películas con este género perdón de este género rápido y mortal tom el el asesinato de jesse james por el cobarde robert ford o han hecho fusiones spaghetti western con otros géneros kill bill Vamos a poner eso ahora un tema del género de spaghetti western como no. Ya es que eh, rápidas entraba ahí, eh. Con eh, con magistría y son los Casino Royale, una banda italiana que ya bueno, hemos puesto aquí un montón de veces, seguro, Lamenta seguro. Giuliano de Palma fue el creador de esta banda italiana. Los primeros discos son audibles y los, el tercero ya se, se va por otro tipo de géneros de los cuales no, no vamos a, a, a nombrar. <risa> Pero sí, los primeros, los primeros discos, sobre todo el primero, es. Eh, vamos, está muy bien está muy y lo vais a escuchar ahora por lo menos una de sus canciones. Sí, además esta canción es del. del primero, del sí. este, el Solo of Ska. Y eso, y bueno, tiene temática western, así que es, es italiano, tiene temática western. Directo para escándalo Spaghetti Western, tío <risa> Pues eso, os dejamos con los Casinos Royales Y el tema Ten Golden Guns temazo de, de los casinos royale western a ver ahora te escucharás ahora. perfectamente western reggae pues vamos a ir con el hablando del western del espagueti western y dice así la, la producción en serie de westerns en europa se inició en 1962 pero no fue hasta un par de años más tarde que gracias al éxito de por un puñado de dólares de sergio leone se convirtió en un género de masas En principio, la crítica fue reticente, por no decir claramente despectiva, de ahí el término spaghetti western, pero con el tiempo tendría que admitir que se trataba de un nuevo género, que tomaba del western estadounidense tradicional los elementos básicos, pero los, los eh, estilizaba y recomponía de forma totalmente original, mostrándose especial atención por aquellos aspectos eh, acríticos que Hollywood había camuflado bajo los estereotipos de justiciero bueno y el, y el bandido malo. moviéndose dentro de una sociedad en perenne, estado de excepción, sin más ley que las armas. Entre 1962 y 1976 se produjeron en Italia y España unos 500 títulos, cifra respetable que demuestra la existencia de una indiscutible demanda por parte del público. La mayoría mostraba un digno nivel técnico y artístico, con aportes especialmente relevantes en materias de diseño y música, y algunas han pasado por méritos propios a la historia del cine europeo, influyendo a cineastas de todo el mundo. Para muchos críticos de cine, el Spaghetti Western cambió la forma de hacer cine. Hasta ese momento, la música en las películas, salvo excepciones, estaba limitada a la comprensión, sí, comprensión de los artistas musicales. Se suele decir que Ennio Morricone, con sus bandas sonoras para este género, fue quien popularizó el género de la música de películas. A partir de este fenómeno, la banda sonora original se convirtió en un elemento clave para dar fuerza a las escenas de acción sirviendo de vehículo, gracias a un juego de montaje para convertir escenas aisladas en momentos de climas de una película. Bueno, pues después de este chorizo western de lectura vamos con un poquito más de música que lo nuestro y os vamos a dejar con un grupo argentino que además creo que solo sacaron esto son lo, la Sonora Brixton que solo sacó un disco con seis canciones que se llamaba Lady Soul y una de ellas es una con temática del oeste Franco Nero, que era un, un actor y la verdad que es una canción bien chula es del oeste, así que pues eso vamos a dejar con la Sonora Brixton y su Franco Nero ¿Dónde te diriges forastero o hacia el oeste te one Y ahora el western en España. Es de destacar que hubo muchos directores españoles que se embarcaron en el espagueti western o también llamado chorizo western de manera despectiva por la crítica extranjera ya que por aquel entonces el cine era una industria en España. El madrileño Rafael Romero Marchen fue tal vez el único director español del género que adquiriera cierto renombre aunque fue su hermano Joaquín Luis Romero Marchen quien introdujo el western en España en la década de los años 50 Y bueno, en, actualmente en el cine español pues está vuelve a estar en boga el western porque han sacado una peli que se llama Black Thorn, que es un western y la verdad que no sé si es el director español o hay actores españoles o algo así, pero vamos que hay gente de por aquí metida Y eso, y debe ser una relectura pues, de la historia de Bach Cassidy que murió con su amigo Kid en Bolivia, que de esto hay, hay westerns clásicos que ya tratan de esto Pues aquí hacen una, una versión en la que el señor este pues se encuentra con un joven ingeniero español que trabajaba en unas minas de Bolivia y, y se juntan con él y se van por ahí de aventuras Y eso, así que, bueno, parece que el western aquí en el estado el chorizo western <risa> sigue vivo y, y, que, y, que, y que saldrá también con demor, ¿o no? Pues debería, eh. Debería con la de ingeniero, salita, además. La salita de conde mor. ¿eh? <risa> bueno, pues seguimos y como estamos ahora hablando de grupos del estado, pues os vamos a dejar con los Cabrians que en su último disco, que además, mira, se llamaba For a Few Pussies More, ¿eh? <risa> clara influencia del western. Pues tienen varios temas, pero bueno Hemos seleccionado uno así Que claramente tiene referencias del oeste Que se llama Bang Bang Shot ah, Quería que ibas a ponerle el vídeo No <risa> Pues eso Os dejamos con los cabrians But you still look up, up. you still ride right on today shot, shot shot every time, you leave, only shot, just to find shot, Being a shot, of strong, book time rolls your shot, life But you still look up, up. you still ride right on today Sitting in a coach one year, you just only lose your foot all the time You get no affection, you get no satisfaction, and neither will solve this for you. Bang bang, just on Thursday, and bang bang every day. When you will stop shooting, can you still have no pains? But you. A principio de temporada nos comprometimos a hacer el rincón jamaiquino todos los domingos. Sí, como recordaréis y os hemos explicado un montón de veces en el programa, vamos a tener un rincón dedicado a viejos clásicos de la música viejos clásicos de la música, <risa> música jamaicana y aunque haya especial intentaremos que también en especial sí. pues una, una una canción de, de estos carros jamaicanos relacionada pues efectivamente con el, el especial que hacemos sí hombre hoy lo hoy lo teníamos fácil porque de western pues a los jamaiquinos es una cosa que le chiflaba Así que, bueno, de todas formas, si alguien se quiere informar más sobre el western reggae y eso, pues le remitimos al Alpha Voice número 5, que tiene un artículo muy extenso y muy sesudo sobre singles y cosas de estas, que, bueno, que está muy bien, pasa que, claro, pues que nosotros no, no estamos para leerlo aquí. Así que eso, que si alguien pues busca más información sobre cositas de estas, pues oye, que se lo pille o que nos llame aquí, le hacemos llegar una copia y, y ya está. Así que nada, vamos a presentaros un vinilo, en este caso es de Undertaker, de Derry Harry de Crystallites. Cristalites para los amigos. Y eso es un, un LP editado por Trojan, donde aparece pues uno de los temas de referencia de lo que se dio en llamar en. Western Reggae. que es ni más ni menos que el enterrador de Undertaker, donde pues empieza el tema con Ramón el Mexicano, que es un sí debía ser un tipo que se dedicaba simplemente pues a hacer las intros estas, porque como debe tener acentico y tal pues quedaba más ah, vale, que queda más, queda más <risa> original, ¿no? Sí, no sé. En fin, eso que os vamos a dejar con Terry Harriot y los Cristalites y el tema de Undertaker. ¿Qué puedo hacer para ti, señor? I'm the undertaker. Make me three coffins, brother. My mistake. Make it four. <laughs> Who are you, mister? Sí. Pero bueno, ¿esto Ay, qué es? Quítese el bueno, sombrero, quítese el sombrero. Este le queda mejor. Ay, eh, ven, ese ven. era el sombrero de mi tío. Bueno. Ahí no lo haces parte ya, porque está en una galaxia 4 Y este sombrero me viene muy bien para la mente, para cubrir todas las cédulas de los radiantes que el sol y me quema la frente. ¿Qué frente más grande tengo? Por la gloria de mi madre. ¡Qué guapetón! Se me mi conde! mi conde! va de Mira a mi conde. Nunca le falta nada mientras. I am Frank Conero, the Big Gun. I sells death to the highest bidder. If you want me. Recordamos que sintonicéis el 101.8 de la FM, escucháis el Radio Topo. Y aquí estamos Escando las Ondas, tu cita I2 y dosis semanal con el Ska, el Reggae y demás ritmos calientes, haciendo un especial de western, o mejor dicho, de Spaghetti Western. <risa> relacionado con la música jamaicana. El chorizo y chorizo. chorizo western, es re, eso, relacionado con la música escatalítica o música reggae. Y tal, por cierto, compañero ¿Qué recopilatorios podemos obtener para Para... Sí, tenemos aquí, hemos, <coughs> hemos traído apuntados <coughs> Tres Un, El primero que conocemos es de los Bueno, aparte de discos jamaicanos Que en su época sacaron arti Bueno, pues como el que os hemos puesto antes O algún otro de Prince Buster Que tienen así temática lo este y tal Pues eso, recopilatorios ya más modernos Está este de los de Magnificent Fortin que es de los años 90, que son 14 temas pues eso, inspirados en el western. Luego, reggae. El, ¿eh? El western reggae. Eso, el western reggae. Luego en el 98 se sacó una segunda parte que es For a Few Dollars More, que son 28 temas de también de reggae inspirado en el western y luego ya hace Hostia, ya hace años, en el 2004 <risa> Es decir, hace un par de años, pero no sí. sí, hace... Pues eso, sacaron Otro recopilatorio que se llama The Big Gun Down Y este ya está inspirado En el Spaghetti Western Ah, muy bien, <risa> o sea, muy bien es ya más... Pasa que, bueno, son, no sé A mí sí, sí. no me acaban de... En fin Sí, que sí, para quien le guste, pues que sepa Que tiene ahí tres recopilatorios Y eso, y lo que estábamos comentando antes Que Cajitas de la Troya, no... la verdad Que no sabemos si han sacado de esto porque bueno de la Troyan tiene un montón de bueno grabaron un montón de, de canciones de, sí, yo, de yo, espagueti de, sí, ¿eh? de con... bueno de reggae con espagueti de reggae con <risas> inspiraciones de, con West, de en espagueti western o en el western no y tal lo, lo que no sabemos si han hecho eh, una recopilación específica sí, para, pero... para de este tipo de género es que me extraña porque cajitas de esas yo, yo vi una mega caja donde venían 50 cajitas dentro eh, o sea, pues que, eso, eso, eso es lo que te voy sí, a decir sí, ahora como... que han sacado de todo y digo pues me extraña que no hay, seguramente eso habrán hecho digo yo lo que pasa es que no o sea que no se ha utilizado ninguna eso no sé ni si existe o no eh. pero vamos serán las mismas canciones que hay aquí metidas y alguna más me como imagino, como pues, suele pasar con las cajitas estas de Troyan <risa> que hombre, que si no tienes nada vienen bien Pero a poco que tengas, pues ya vas a repetir Pero vamos Pues nada, vamos a continuar con más música Compañero, ¿qué nos tienes preparado? Pues bueno, como antes ha sonado Ska Fettuccini Pues ahora tiene que venir el contraparte Y poner un poco de turbos Ska Alemán Así que os vamos a dejar con un temazo De los Butler's Una banda maravillosa. ¿eh? Maravillosa. Eso estoy, estoy de acuerdo contigo. Yo tengo Ay. un par de discos suyos y impresionantes. Pues eso, os vamos a dejar con un eso, tema. Eso sí, se han, mach, han machacado, pero desde bandas sonoras. Perdón. Han homenajeado, perdona. Homenajeado, ¿Eh? como Vamos a hablar con propiedad. Han hecho muchos homenajes. Y esta, de hecho, ah. creo que es un homenaje también, porque hay un grupo del. Un grupo inglés de los 80 también la tiene, la de Apache. Apache. Mira, ¿no? Caigo... pero, pero yo creo que la de Apache la, la ni... Un grupo chutonero, ¿no? no, no de mí, los 80. A, o... Para mí que es de, eh, una versión de una película de los ¿Ah, sí? años 40-50, puede ser. Creo, ¿eh? Pues nada, apuntémosle otro homenaje a los Beatles <risa> <risa> Otra para la lista. Pues vamos, con los Balders. Sí, esta vez os la vamos, la hemos puesto ya alguna vez, pero ahora os la vamos a poner en directo de su disco Skin Tight, así que eso, dejamos con los Balders y el tema Apache Pequeño Eh, eh no es el. ¡Hostia, es la 7, compañero! Ah, vale, ya Se me ha ido a mí el santo al cielo. Se te ha ido santo cielo, culpa, santo cielo. Me da culpa, me da culpa. Pues vamos a dejarlo ahí para los Ahora balls. sí. Ahora sí.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 Se te sí. fue, compañero. No, que antes de que se me olvide, que los recopilatorios esos que hemos hablado antes de Western Reggae y eso, eh, no sé en cuáles o, o en varios, aparece la de Guns of Navarón. De no. los Rudis, sí, sale en reggae y tal, pero claro, Guns of Navarón es una peli de la Segunda Guerra Mundial. Así que sí, <risa> no sé eh... por qué la han metido ahí, pero me gustaría que hizo recopilatorio bueno, dijo, mira, Sí, toma. eso del compilador habrá dicho, oh, ¡Guns! <risa> <en su cuaderno. risa> para, para muchaca Vamos, no, sé, no, que me acordaba ahora fin vamos con con más música vamos con más música antes de, antes agradeceremos la, la llamada que hemos recibido de rocío es compañera aquí del, de la radio y que también nos está escuchando muchas gracias por su apoyo y ánimo aquí al, al programa ay, ay. venga compa Que, bueno, pues ahora vamos con un grupo que hemos puesto bastantes veces por aquí es un grupo escocés que se llama Bombscare y que sacaron un disco que se llama A Fistful of Dynamite <ríe> así que bueno pues como entra de Bellón, estos son los de desayuno con Carmela y la verdad ah. es, es un disco bastante chulo, así que eso os vamos a dejar con este tema instrumental pero bien majete, así que eso, os dejamos con los Bombscare y A Fistful of Dynamite In your chicken before they hatch. Huh? Hey, senor. Nobody pull a con a priest. Who says so? So you come back to mash up the place. What I say, be still. He's I, who got the pill. All your fever and chill. Be still. Bueno, pues ya queda poquito para acabar y ahora vamos a ir con otro grupo del Estado Que, por cierto, recordamos que el día 17 de diciembre dan su último concierto, ¿no? Sí, correcto, el 17 de diciembre en Barcelona en ¿Cómo se llama la sala de En la, de en la, en la con el Apolo con Dr. Caliço eh, Empieza prontito, ¿eh? A las ocho y media me parece que empieza Y termina a las 12, doce y media, algo así Yo no puedo ir, así que... <ríe> pues <ahí> yo tampoco, Diego, Marte, yo ese fin de semana trabajo ¿no? ¿Eh? mm, mm, mm, mm, mm. Va a ser que no Pero bueno, es bueno. una gran banda Bueno, además una banda con todas las palabras Pero banda, banda Sí, y bueno En su, en el único disco largo que sacaron El All Things Moves, pues tienen un tema Que se llama tributo a John Wayne Así que bueno, no es Spaghetti Western, John Wayne se supone Que hacía pelis serias, pero en fin Pues eso, os dejamos con la torpe brass y su homenaje a John Wayne cabalgando. Exacto, <risa> con la banda sonora de... Le llamaban Trinidad, todo... O les llamaban Trinidad, pone pues aquí, yo creo que la película era Le llamaban Trinidad. Sí, y le seguían llamando Trinidad. Exacto. Y que también estaba, o no sea, sé, era Ten Hill el, el Trinidad, ¿no? Grandes, grandes, grandes. Y como no, también estaba Buzz Spencer. <risa> todo un temazo, nos vamos hasta <risa> la semana que viene con esto, bueno, con esto no, concretamente con... Porque tú has querido, ¿eh? Porque tú has querido Sí bueno, nos vamos a ir con los Smooth Beans Y su... Ah, hostia Que creía que ibas a poner los Tornados Ah, los Tornados no <risa> Digo, yo no he sido Vamos a poner los Smooth Beans Y la canción de Road of Cherokee. Pues nada Aquí se acaba el especial con botas y a lo loco Hasta ah, la semana que viene Que tenemos un programa sí, lo, estándar, ya vende, estándar, podremos normal? venir sin espuelas Sí, comentaremos noticias Tenemos nuevos discos y exacto Aquí el compañero <risa> el, el sombrero en casa No, que no hay de mi talla, macho Semejante almendra Pues nada, nos vamos con los Smooth Beans y la canción de Road of Cherokee Hasta la semana que viene <risa> This is the road of Cherokee.